Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe. Visítalos. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas y calurosas tardes, calurosas tardes. Ah, pero ¿qué tal las bebidas que nos va a traer el buen Ixva? de nuestro barista de confianza aquí está preparándonos un delicioso café. Muy no sé, serio, de chapas ¿eh? o oaxaca no estoy seguro no, sí. y una tisana con hielos sí y sabes que yo creo que hoy Ixba sí tiene bastante calor porque trae el cabello recogido sí así que yo creo que hoy sí le llegó eso de los calores primaverales el buen cheque está aquí como todo buen niño cumplido en los controles pendiente de, de todo lo que vaya a pasar el día de hoy hoy tenemos muchas cumbias Sí, mucha historia. Estamos en el programa número 108 okay. y es un honor que nos acompañe ah. el profesor Luis Alfonso Ornelas. Yo pensé que ibas a hacer un eslogan, es un honor. <risa> no, no, no, no. Yo me comporto seria. Antes, antes de, que, de que nos saludes, bueno, ustedes van a escuchar que, que no le decimos todo ese nombre completo. Eh, tenemos el honor de contar con su amistad desde hace, que será, unos... 24 años más o menos ¿Más estamos o menos? sacando cuentas entonces bueno pues no le podemos decir todo eso pero para el público así es bien conocido Sí, pero antes también un saludo hasta Gotemburgo, en Suecia, precisamente a Mariana porque a Poncho le tocó ver el desarrollo de Mariana desde que empezó a caminar, sí. precisamente ahí en la alberca, ¿no? De López Mateos. Y a Diego decíamos que desde que nació. Que, ajá, no, que lo tomaba como si fuera propio y lo agarraba, nada más pedía permiso, ahorita vengo, voy a pasear a Diego y lo metía a nadar y lo ponía a caminar, así que estuvo ahí muy involucrado en el crecimiento y desarrollo total de, de De Diego. Sí. Saludos, dijo que nos iba a escuchar un ratito, así no, que aquí no, estamos. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos para, pues para las preguntas que ustedes quieran hacer. Al contrario, Ponchito. Sí, fíjate que recién estaba platicando aquí con, con Sergio Font, el, el, el ideólogo de todo este proyecto aquí con el, en el barrio chino, de que eh, nosotros nos dedicamos desde hace 15 años a impartir clases de baile de salón, y que no hay un registro de la evolución o de la historia del el baile popular en la ciudad de Guadalajara porque si nos ponemos a investigar, incluso ahorita como hay mucho acceso a los medios impresos o, o, o de video por medio de la internet, a mí yo me quedé muy impactado porque no, no existe un una registro histórico de, porque eh, es, es, es parte intrínseca del ser humano en la actividad del baile Porque nos genera el desestrés, la convivencia, cuántas personas no se conocieron, hicieron pareja y se casaron en un baile, ¿no? ¿O y luego ¿no se ya conoce? se divorciaron en otro baile. <risa> en otro baile. <risa> <risa> <risa> Suele suceder. Sí, entonces nosotros, eh, yo tengo esa inquietud de hacernos a la tarea de, de recoger esa parte de, de, de la historia de Guadalajara, donde parece que no, no tiene importancia, pero claro que lo tiene, porque tiene que ver con el tejido social en la ciudad. Y bajo este contexto, nos, eh, como Poncho y nosotros tenemos una historia común como instructores en el área de la natación, nos coincidimos durante muchos años, y precisamente Poncho fue durante años, y él nos va a comentar eso, él era el guardavidas en un balneario en la zona del Batán, Que es, era una zona tradicional donde la gente literalmente pasaba su día allí, una zona muy popular, y la gente ahí de, iba a bañarse y luego al bailongo, ¿no? Y Poncho es. y era el guardavidas, ¿o no? Sí, sí, así estábamos allí. ¿no? La relación que hay entre lo que acabas de decir del baile y lo, la natación, pues como que no se iban, pero la experiencia que yo tengo de ahí es precisamente eso. De que me tocaba ver, me tocaba ver cuando iniciaba el baile, y ya cuando salí yo de trabajar, pues... ¿Pues a bailar? No, tampoco. Pero, yo esperaba sí. un sí, pero sabía que era un no. Sí, así fue, y pues me tocó ver, la verdad, era, era familiar, totalmente familiar. Ahí sí era... Que conforme iba avanzando la noche Pues se iban yendo las familias Y se iba quedando la gente Pues un poquito ya más de todo Ajá. Pero por lo regular siempre Era Era era, era familiar uh -huh. Era eso lo que me Lo que alcancé a notar todos los años que estuvimos Estamos ahí. hablando como de qué año Desde los setentas A finales de los setentas que yo estuve por ahí Y uh -huh. ya a los ochentas cuando lo cerraron Desgraciadamente ¿Tú sabes por qué lo cerraron? Híjole, eh, no me consta, son rumores, al parecer el, el dueño o el que estaba de dueño en ese entonces, porque supuestamente el mero dueño de todos esos y más bares o más cantinas o lo que había en aquel entonces, era don, don Francisco Abundis. Uh -huh. Y don Carlos Abundis fue el que se quedó ahí, uh -huh. era el que tenía el control ya del batán. Uh -huh. Era el hijo de, de, don, de don Francisco. Uh -huh. Uh -huh. y supuestamente don carlos pues tenía buena relación con los presidentes municipales de zapopan pero llegó en aquel entonces juan josé bañuelos bueno, guardado claro. y ya no se la llevaron bien y dijo el ahí es lo que le, ahí ya no me consta fueron comentarios de los mismos trabajadores o gente muy acercada a don carlos Abundi, que empezó a decir que don el, el juan josé bañuelos guardado dijo De mí depende de que ya no vuelvas a abrir ese bañario. Uh -huh. El bañario se cerró ya no le no lo, no le renovaron la licencia, se empezó a hacer viejo. Después de ahí es lo que yo me acuerdo, estaba en aquel entonces cuando se cerró, estaba en Sumero la Sonora San Francisco. Sí, la San wow. Francisco, sí. Y no se diga pues, en ese tiempo el Eterno, jóvenes, supongo. Sí, llegaron muy jóvenes, sí, y llegaron lo y y el Eterno de ayer el Jarocho. El Jarocho, exactamente el jarocho y su combo eso es, es lo importante para <coughs> mí. O sea como ahí de hecho, de hecho ahorita el Jarocho pues es y, y la San Francisco hicieron sí icónicos en la ciudad, ¿no? sí. también recuerdas cuando el Jarocho iba al estadio Jalisco a los partidos de la UD. Sí, cómo no. Y se armaba el bailongo ahí. Sí, se sí. Se ponía sí, muy sí, padre. Sí. En ¿Sí? las gradas Ahorita sí. eh, ningún equipo haría eso, ahorita las barras se pelean. No. Y antes era bien familiar. Te ponías a bailar en las gradas. Sí, para ir a ver a la UDG. Sí, tocaba el jarocho. Sí, sí, la verdad que incluso el jarocho pues colocó una de sus canciones en la radio. Porque uh -huh. pues él, él tenía la voz de, de Daniel Santos. Sí. Y él caracterizaba mucho a Daniel Santos. Después empezó a agarrar. Porque pues así Daniel Santos empezó, ya nos empezó a escuchar en la radio y el carucho se continuaba uh -huh. y la gente podíamos pues, ir a verlo ahí al, al batán. A eso me Órale. refiero, tú fuiste como te sigo directo de esa parte donde si, si te fijas y si lo analizas ahora ya tiempo pasado. A lo mejor cuando estás en el momento no le das esa importancia, ¿no? Pero te das cuenta era parte importante de la ciudad, ¿no? Y del tejido social de cómo la gente iba a convivir y a desestresarse, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, el Batán, como tú lo dijiste al principio, era era un, un lugar, pues, el pueblito, sí. que llamémoslo así, de, de la normal al Batán, en, en esos pequeños kilómetros que había... había muchos baldíos no había casa no Ajá. estaba fincado nada entonces para llegar al batán sí costaba un poquito de trabajo sí. y no se diga el auditorio que empezó en el setenta y tanto setenta y dos entonces para llegar al batán pues ibas en carro de sitio o cuando ibas al bañero en el camión que se iba derecho a los camachos y ahí te bajabas sí. y ya te metías a nadar y te, y ya después el batán pues le empezaron a dar la forma que iba requiriendo la gente no Ajá. desde Ajá. ir creciendo E incluso llegaron a tener este, el motel, sí. el motel ahí ya después, pero te digo, fue algo que hasta el último día fue muy familiar. Fíjate, porque es importante en el desarrollo de la ciudad, porque yo investigando, pues me da la tarea de investigar, fue como el antecedente de, de, de la industrialización en el estado, antes del corredor industrial del Salto, Porque ahí se hicieron las primeras fábricas o los primeros conceptos como tal, que sería la fábrica de a Atemajac. Así es. La experiencia y la fábrica de papel del batán. Sí. Y tuvieron como una especie de, no visión, sino copiar una estructura que se estaba desarrollando en Europa de hacer dentro de las de las fábricas o de las fábricas, de los grandes fábricas, antes eh, de manera natural, Se, se generaba un núcleo como una fábrica, alrededor comenzaban a llegar los trabajadores y obreros y en ese entonces el término que utilizaban era arrabal condicionadas cuando dicen ah, es que eres bien arrabalero nosotros lo tomamos como una ofensa pero no son las personas que vivían pues, alrededor de la fábrica porque comenzaban a hacer sus casitas alrededor de la fábrica para no tener que a, a recorrer distancias largas si llegaban caminando pero en, en Inglaterra como sabes que los textiles los desarrollaban realmente los ingleses eran los que sabían de la técnica es, todo el desarrollo de los telares y comenzaron a hacer lo, lo que ellos llamaban colonias industriales donde se hacía la fábrica Y alrededor comenzaban a construir casitas, pero si ya ves, ahí incluso en, las, en la zona de la experiencia hay casitas dentro de la fábrica para los administradores y los trabajadores. Y si son esa zona precisamente porque era el río natural y ahí ponían las, las hidroeléctricas, ya ves, ahí están las casitas de cómo se generaba sí. la electricidad, donde estaban la electricidad para echar a andar la industria. O sea, que, o sea que interesante, por eso comenzó a habitarse todo ese todo ese corredor Así que es. va a dar hasta la barranca. Así es. Por bien. el río de Tamahán. Así es. Sí, sí, sí. Y pasa por el por, Batán. Por el Batán. Y, y ahí estaba la fábrica de papel. ¿Sí? Que fue la fábrica de papel más grande del país, eh. Vaya. Antes de que llegaron los de Monterrey con Empaques Titán, con Saranguri. Ah, ok. Acá la Coronel Fresno. Entonces todo ese, toda esa zona de. pues Porque era una zona de fábricas, pues comienza a llegar la gente y comienza a buscar una manera de entretenerse y de pasarla bien para desestresarse del trabajo de la semana. y Qué padre que ahí tenían el agua, porque el agua abunda hasta la fecha en esa zona. Sí. Y pues de una vez le metían en el bailongo, ¿no? Y cómo van surgiendo en esa zona agrupaciones, como tú dices, la San Francisco y el Jarocho, ¿no? Que son sí. íconos. Sí, Hasta es, la fecha eh, la San Francisco. Eh. Sí, era la que alternaba, venían muchas or muchas orquestas de, de la Ciudad de México. Los Mocasaba, ¿te acuerdas? También, y luego uh, antes de la San Francisco estuvo una que duró, pues siempre se aventaban unas temporadas aquí mm. aquí en Guadalajara o en, en Zapopan, y estuvo una, una de puras mujeres, se llamaba mm. Nora Rita y sus Estrellas, Ajá. unas chicas... Pues sí, armaban buen buen ambiente, nada que ver con, con la última como la San Francisco, la Ajá. San Francisco traía unos elementos tremendos sí. y gente ya con mucha experiencia. Sí, músicos de veras como Sí, sí, la verdad sí. Nora Rita te daba el espectáculo. Ajá. Con las chicas que traían, no recuerdo si eran como 12, algo así por Ajá. el estilo. Sí, pero sí se sí se manejaba de esa forma. Oye, pero yo tengo una duda, o sea, todo esto fue <coughs> surgiendo por la necesidad de la misma gente que trabajaba ahí. Bueno, el balneario supongo que fue primero, ¿no? Pues, Pero después de esto de hacer de los bailes y eso, ¿fue precisamente para acercarlo a la gente que estaba viviendo ahí cerca? ¿O simplemente era un lugar de... Pues es que necesidad, es una necesidad colectiva, porque el ser humano por naturaleza baila. Porque la música, el sonido te mueve, ¿no? Y a, a la vez te hace socializar. Yo estoy segurísimo que ahí en, en el Batán se conocieron muchísimos maridos, ahorita sí. parejas que... Abuelos que ya son bisabuelos o tatarabuelos, qué sé yo, ¿no? Sí. Y yo pienso que alguien siempre que tiene una, tiene una visión dice, bueno, también es un negocio, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, digo, Entonces vamos a darle porque hay una necesidad de interactuar, de, de, de desestresarse, de bailar, de conocerse. Digo, y de generar de cierta manera un tejido social, ¿no? De, de interactuar, pues, ¿no? y fíjate que así hablando pues del batán que es lo que yo un poquito conocí eh, la se, la, en toda la semana era diferente el, mm. en el batán mm -hmm. el lunes pues lo, lo dedicaban a andar reparando el a andar en el mantenimiento del, el el, balneario. del balneario del mismo lugar a limpiarlo el martes había música pero era muy poquito no, no. y si iba manejando así hasta llegar el jueves el jueves A pesar de que era jueves un día no muy hábil Pero había Mucho movimiento en el batán <coughs> Y uno dice pues qué tiene que ver El jueves del miércoles mm. o del viernes El jueves se de Decía ahí en, ese, en esos Momentos Que el jueves iban todas las personas que trabajaban En casa uh -huh. Las chicas que mm. trabajaban en casa sí iban a bailar ¿Ya el es que jueves. Funciona? <risa> <Claro>. Entonces <risa> eso era lo que Hacía el jueves, entonces el jueves A raíz de que iba mucha mujer, pues había con quién bailar ahí, ¿no? Sí, pues si querías agarrar pareja, pues... Ah, otra, vez. sí, Ay, eso, eso sí. Ya, ya fuera pues. para bailar o... Sí. Pero, o para lo que sea. para platicar. <risa> <risa> <risa> pero el jueves, ese era la... El jueves siempre estaba dedicado a ese tipo de personas. Y se llenaba, y ya después, pues, se mezcló todo, pues. Y el sábado empezaba a agarrar su ritmo normal, ¿no? De... Sí, sí. De... Ya no era... un poquito entre familiar y no y el domingo era totalmente familiar Ahí oigan sí. pues vamos a escuchar un poquito de música para, ver de, qué está, para, para ver de qué estamos hablando exactamente ¿no? para escuchar. en esos entonces eh, creo yo que la salsa pues no era así como el el boom que era no, ahorita no, no, no, no, eran no, no. las cumbias, las cumbias. ¿no? entonces pues vamos a escuchar algo de la sonora de san francisco fíjate que eso es perdón ahorita retomando ese jueves podría haberse llamado jueves de pesca ah. <ríe> Sí, ¿no? a ver, hoy van a sí, aquí está Zitlali con nosotros <risa> Nada menos iba a ir recordando y, y estaría interesante esto porque estoy seguro Que si recuperáramos esta información Habría mucha gente que Se remontaría Y claro, acuérdate que recordar es vivir Y podría contar sus historias Porque sí. ahí estuvieron, seguramente ahí conocieron A su media naranja De hicieron una familia No sí. sé ¿Sale? Nos escuchamos a la San Pancho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 ¿Qué tal, maestro? Ah, muy bien, recordando a la San Francisco. De hecho, ahorita estábamos comentando un poco que los últimos vestigios de la San Francisco, porque no sabemos dónde haya quedado, fue el Salón Veracruz, porque sí, era ahí como la... Durante muchísimos los años. Los de planta, sí, exactamente. Sí, por eso te decía yo que en esos entonces ellos eran jóvenes, porque a mí en el personal, cuando ya me tocó conocerlos en el Salón Veracruz, Ya no todos eran tan jóvenes Supongo que tenían elementos nuevos Pero ya como los centrales Como los más importantes Ya eran personas mayores Y ¿no? sí, también nos hace recordar a Miquel Abra y a Chelo ¿No? Sí. Sí. <risa> sí Oye, es que La verdad en ese, en ese tiempo La gente Hacía algo que a mí me gusta muchísimo en lo personal: que es bailar, sin importar si sabías o no sabías, por el simple hecho de bailar, de divertirte, de desestresarte. O sea, la gente buscaba lugares sanos. A dónde ir que pudieran bailar, ¿no? Y había música en vivo, algo que actualmente no lo tenemos tan sencillo. Y se supone que hay más bailadores que antes, porque ya hay academias establecidas y todo. Y aún así no tenemos ese eh, beneficio que tenían en esos. Or y orquestas de veras Sí, sí, bien formadas. Quizá no todas de maestros estudiados, pero, pero sí eh, como se llaman, líricos, que aprendían sí. bastante bien, dominaban y muy bien, de muy bien. buen oído, sí, sí, sí, entonces sí. bueno, lo disfrutaron bastante, qué bonito, de hecho tenía una muy bonita pista elevada, o sea oh. tú te subías a bailar y ahí se veía todo el espectáculo, y algo de lo que se me hacía muy interesante del batán, que no me ha tocado verlo en otros lugares, era de que tenía policías, ¿Ah, sí? en la puerta, eh, tenía dos puertas, Una un, al extremo sur y otra al frente Y, y tenía ese par de policías ahí y se escuchaba caer un vaso o una botella y en sí se iban, se iban en a ver qué había pasado y siempre se mantenía el control y en otros lugares ya no lo he observado, tienen seguridad privada, no sé qué, pero ahí policía era la policía de Zapopan, así se que alguien se ponía ¿Bravo? necio y remetido luego, luego a la... ¿A era, la era pero eso. pero ¿sabes qué? O sea, qué bueno, era otra manera de pensar donde si se mantenía un estatus familiar, Pues iba a estar llenísimo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Llegaba un rato en que la gente no cabía. Aproximadamente cuánta gente entraba, ¿sabes? Y, y es que es muy grande, pero no te sabría calcular. Eran bastantes mesas las que había. Sí. Bastantes mesas. Sí, llegaba un rato en que se saturaba. Por cierto, saludos a doña Lucy. Sí. Que esta semana nos tiene vetados. El balneario <risa> donde vamos nosotros se llama Juanacatlán de Aguatermal. Es como un ranchito y yo le pregunté, porque está grande... Como cuántos meten como 1500? a lo mejor el batán entraba en 1500. híjole la, la... O hasta más no pues sí digo está era complicado ahí, en estos días era fabuloso pero pues, a, pero a, bueno a mí se me hace interesantísimo allá hasta, hasta me hace soñar como dicen porque es padre reconstruir re la historia no decir somos? de dónde venimos cómo somos porque quieras que no es esa esa forma de vivir pues va transformando y va generando una forma de las de la ciudad, no como la psique de la ciudad, de cómo nos comportamos, todo ese rollo, y qué tan on, oneroso era, por decirlo esto, hiciéramos un símil con, con la actualidad, como cuánto cobraban en el Batán, a ver, sacando, la entrada al balneario, sí, la entrada al balneario te cobraban cinco pesos, Jesús del huerto, se nota como cincuenta pesos ponle, ahorita, mm, pues más o menos, era barato, era lo que. Sí. Era lo... Podía pagar cualquier persona. Ajá. La cerveza, que era la que se vendía, yo, yo me acuerdo perfectamente que era el único lugar donde yo vi ese tipo de cerveza, era la Kloster Ah, sí recuerdo de esa. Y, y nada más, eh, aquella cerveza me acuerdo que costaba un peso o uno veinte. Uh -huh. ¿Cuántas cerveza. te tomabas? No. <risa> no hasta eso, que no, pero era lo que yo veía que, ah, carambas. y pues yo lo veía como que era exclusiva la la cerveza la cerveza clase pero sí recuerdo yo esa cerveza exactamente y sí entonces era muy barato era muy barato lo fuerte tío, el balneario sí llegó un momento en que ya el balneario lo empezaron a, a relegar un poquitito como que ya era parte de, del convenio que tenían con el ayuntamiento y ya no les no les importaba mucho lo, lo fuerte lo fuerte ya era pues la venta de licor ¿verdad? Y el bailongo ¿no? Y, claro, y en el baile claro, cuánto de... El, era entrada libre, no ¿En te cobraba nada. Sí, Jesús el de Veracruz. Era, era el consumo, el que consumo adentro, sí, nada más. No cobraban ingreso ah. de nada. Fíjate como que se quedan en el inconsciente colectivo porque lo actualmente hacen. <risa> La gente no quiere pagar. No. Pero, pero aparte hay una cosa: ahorita hacen fiesta sí. y hacen albercadas, fíjate. <risa> alberca y baile. Sí, sí, ya. Sí, porque hacen ese concepto, eh, muchos, que eh, al alberca y bailan. Digo, mira, traen el batán. Ahí sus abuelos Tatuado. le produjeron en el cerebro esa información. <risa> sí. No, y de hecho tú podías venir de jugar fútbol, venir de trabajar. Llegabas al, al, al batán, ibas bajando porque era piedra, estaba un poquito al fondo. Y a mano izquierda estaba la entrada al vapor, ah, baños oh, vapor. También. Llegabas, te dabas tu baño de vapor, te daban tu masaje. Y ya te ibas a bailar, a tomarte tu cerveza. tu glostora en el cabello esas cositas ah, ¿cómo no? no pues con razón era un lugar tan eh, querido por toda la ciudadanía nos hace falta el batán o algo así que, que... pero sabes qué creo que lo, lo más bonito de ese entonces era Que intentaban mantenerlo familiar o que durante mucho Así tiempo es. pudieron mantenerlo familiar. Sí. Y quiere decir, o sea, había esa educación donde no, no nada más el señor de la casa tenía derecho a, sino que toda la familia, Era ¿no? Sí, Era sí, la sí. parte donde los niños tenían acceso a la alberca, la mamá se podía relajar un poquito y el señor se pues echaba sus cervezas. Poncho les claro. cuidaba a los niños en la alberca. Pues, de... ¿sí? sí, pues, sí. ¿Cuántos años duraste sí. De, de guardavidas? ¿Cuántos años duraste ahí de guardavidas? Pues yo creo que unos ocho o 9 años ahí estabas chiquito. Pues sí, ya estábamos más o menos, acabamos de. de, de, de Sí, tendríamos unos 17 años cuando estábamos trabajando. ya. Ah, uy, si estabas pequeñito. Fíjate, 17 ya tenías la responsabilidad. Ya teníamos sí. la responsabilidad. Y ahora... Y si iba de pesca a los pueblos. <risa> Yo creo que sí, porque le brillaron los ojitos, ya no se acordó. No, pero ¿sabes qué? Te voy a remontar al presente. Nosotros actualmente conocemos eh, muchos guardavidas que no tienen 17 años, que ya son bastante mayores y no saben nada. cómo te va no, con pues, eso, ya no tema con... para otro programa, pero cómo <risa> te va con eso, Oiga, pues yo quiero más musiquita, porque sí. estamos hablando de mucho baile, pero pues nada de, de, de acción, hace rato mencionábamos al señor Mikel Laure, y él tiene una, una canción, tuvo una canción que era así como de sus emblemáticas, y se llama La rajita de sí, canela, sale, es una <risa> <risa> Le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Y ella siempre me decía No te lo puedo dar? no te lo puedo dar? Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me dé La ratita de canela Yo quiero que me dé La ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela A la canela de canela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 Te encantarán. Pues ya estamos de regreso. Siendo que... Sí, no, Mikel Laure fue... Haciendo la propaganda también. a la Cluster. Estamos buscando eso de la cerveza Cluster. Actualmente dice aquí que pertenece al mundo de Heineken. Eh, ahorita vamos a investigar un poco más a ver si en esos entonces porque aquí nos muestran puras latas y, y Poncho está diciendo que era botella, ¿no? Botella oscura. Sí, sí, era como entonces, producto exclusivo que vendían en El Batán. Y ahorita nos está diciendo pues eso de que no se cobraba la entrada. Nos estabas comentando todo ese rollo. Dices, ¿Sí? qué padre, ¿no? Sí, sí, sí. La gente llegaba y si le agrada bueno, y si no se salía, se iba. Sin problemas, sin problemas de nada. Y ahora ya en todos los lugares dice que ya que pasaste, si te vuelves a salir, vuelves a pagar. <risa> vuelves a pagar. Pero fíjate cómo toda esa esa se, se desarrolló mucho en la industria del hilo. De hecho me tocó desarrollarme en la industria textil con en la fábrica de Corbera. Yo entré a los 14 años. Eh, en esa fábrica se generaban lonas para la industria de las llantas en el salto. y como, o sea, los las grupos de, de hilados, porque no se, se generaban hilos, porque pues, según parece no había todavía el desarrollo de la industria de la confección de prendas como tal sino que se generaban los hilados para, para venderlos no a, y por eso la, la de hilados de Atemajac y la de la experiencia y aquí, donde a mí me tocó aquí en la colonia moderna que era hilados dos nosotros fabricábamos lonas de Chile. para la industria de las llantas de la Euskadi Que estaba en el Salto y después las industrias de aquí, donde se generaron aquí primero, aquí en, en, la, en el arroyo, en el río Atemajá, que desenro, desemboca en la barranca, en el río Santiago, por la generación de electricidad por medio del agua, y luego comenzaron a abrir las plantas en la caída en el Salto. Sí. Ahí ah. pusieron también la, la hidradora eléctrica, comenzaron primero con las fábricas textiles. Y a contaminar el Salto. Sí. Y de hecho, fíjate, tiene ese vertiente porque como gente como, como Miquel Laure, pues eran empleados textiles de las industrias textiles. También. Sí. Pero como tiene, tiene que ver con esa onda de, de los obreros, ¿no? En las fábricas. Sí. Y entonces su manera de salir a divertirse, pues con el bailón, güey. Oye, a mí me suena entonces que en ese, en esos tiempos, eh, la gente obrera era más cuidada. Sí, de hecho los, yo recuerdo porque.. cuando yo entré a los 14 años en la fábrica textil y bueno tengo muy buenos recuerdos porque muchos de ellos venían de la zona del Batán de las fábricas de la experiencia porque era, traían obreros experimentados en el área del hilo pues lógico, ¿no? Las, el, se iban como pirateándoselos pero realmente los, los ingenieros que yo tuve contacto con ellos bueno, porque los veía su, eran ingleses Pero una sí, de las características que yo vi dos yo tenía contacto con dos ingleses aquí, es que siempre andaban tomados. Oh, okay, o sea, qué caray. Siempre andaban tomando whisky okay. y luego tenían la característica, se les ponía la nariz roja. roja. <risa> Están muy blancos ellos. Y yo, yo los vi porque ellos en el laboratorio, pues ellos hacían como sus pruebas para generar la calidad para lo que les pedían. Y también... Eh, Los que trabajaban en el laboratorio eran los alemanes y un chino. Mm, oh, otra en, vez los chinos. Desde entonces nos andan siguiendo los chinos. <risa> ah, caramba. Sí. Oye, déjeme hacer un un paréntesis con esto de la cerveza. Dice que la cerveza cluster se distingue por ser tipo lager y que tiene un sabor balanceado. Es ideal para quienes buscan beber. una cerveza económica y de muy buena calidad y aquí insisten que tiene años que es de la heineken fíjate que ahorita que estaba también platicando aquí fuera de los micrófonos es que a lo mejor um, algunos pensarían que el batán está lejísimos pero realmente está muy cerca ahorita con las vías de comunicación rapidísimo de aquí del centro llegas no sé si no hay tráfico en 20 minutos ¿no? sí. y la verdad Yo sí les recomendaría que fueran porque está muy muy padre, pues, porque está la iglesia. De cantera. De cantera y todo ese rollo, ¿no? Ya no está entonces en función el balneario. No, el balneario no, está abandonado y por lo que yo sé, ahí dejan entrar a, a chavos, no sé si. Ahí le dan una cuota al que se encargue de cuidar y se dedican a, a, jugar, a hacer gocha. Ah, okay. Las. Creo, no, es, creo que eso se dice, ¿no? Pistolas sí. con balas de pincel. Ah, exactamente, donde andan con, con los rifles. Sí. Eso es lo que hacen ahorita Pues estaría bonito ir a, a ver Bueno, la intención podríamos ir porque tenemos que investigar. Ahorita tenemos información de primera mano del guardavidas, del, claro. del batán. Sería sería muy buena alguna historia que que te hayas que te acuerdes. Concho nos va a acompañar porque él nos va a decir, miren, aquí estaba X, aquí estaba allí, aquí el... estaba. W. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Oigan, pues vamos a escuchar una cancioncita más. Concho te voy a poner algo que al maestro es una una frase frecuente para él. Eh, el, el título de esta canción. Que, no sé por qué pero seguido lo menciona y se, es de Fito Olivares que creo que es algo de lo que se bailaba mucho en ese entonces y es esa deliciosa canción que se llama El chicle se me pegó ah, es <risa> vamos a escuchar por favor estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos recuperamos nuestra salud física y mental bailando Amphibios Radio No podía pedir, le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó yo no sabía qué hacer, el chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal, por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar, la suerte que a veces tengo, esta noche me falló Y por causa de ese chicle la morenota se me aguitó Y por causa de ese chicle la está en mi aguitó historia, historia me pasó a Juan el Ganso. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó y se lo sirve bailando y el paso no me sale. qué tal maestro oh, de lujo el chiquito, el chiquito, ¿no estamos diciendo que, que estamos hablando de estos discos y, y cassettes que se reproducían en ese entonces y estamos diciendo que tenemos una consola eh, de esas que tocaban discos de vinil pero donde dice poncho que eran de qué material baquelita, baquelita o entonces, pasta muy gruesa si alguien del público sabe de una persona de confianza que arregle consolas y nos puede pasar el dato se lo vamos a agradecer mucho porque pues obviamente no se puede poner en manos de cualquiera, ah. eh, porque es una consola original, cuando yo nací esa consola ya estaba entonces, es, tiene algunos años es un buen resentimiento. ¿qué tal con esa canción maestro? porque ¿por qué es una frase tan requerida en su vocabulario? porque se me pegó el chicle es cuando que se te pega y dices, ¿cómo me quito de encima? ¿verdad? se me pegó Oye, Ponchito, ¿alguna anécdota que te acuerdes así rapidito... ...de lo que hayas vivido ahí en el, en el Batán? Pues, me bueno, en ese sentido... ...pues me tocaba lidiar con las personas que ya venían tomadas. Ay, qué y al no Y al no estar abierto todavía porque el... el ...ahora sí, el, el baile o... ...la pista o el casino lo abrían hasta las cuatro de la tarde. Uh -huh. Entonces la gente... Pues ya estando ahí, ya venían con sus copas ya, ya y se iban se iban al balneario, entonces al balneario se nos querían meter con ropa, que a veces no era lo adecuado y pues ahí teníamos que batallarle, e incluso <coughs> hubo personas que nos llegaron ya muy tomadas. ...y no podía controlar... ...yo me acuerdo que eran un grupo de cinco personas... ...de cuates ya grandes... ...y los sí. de ellos andaban muy tomados... ...y uno se quería aventar porque tenía una... ...tenían un trampolín y una plataforma... ...de cuatro metros... ...no era ni de cinco ni de tres, era de cuatro, cuatro. metros... sí estaba algo alta... sí claro... ...y el agua desgraciadamente como era agua... ...lo que tú decías Beto... ...de que desgraci afortunadamente ahí tenían... Ahí el, nacimiento. ...el nacimiento del agua... ...pues era tan fácil que tirar esa agua... ...y volverla a llenar la, la sí. alberca... ...entonces llegaba un rato en que... Eh, ...cuando había mucha gente... ...el agua ya se ponía media turbia... Cambiaba ...verdosa... ...así ah, es... Ah. ...entonces el riesgo era de que se... cayera una persona ahí... ...y no ni pudiera no salir... ...y él estaba el cuate ese terco a aventarse... ...y todos los demás... ...pues yo como... ...yo nada más era el guardavíez... ...no era autoridad ni policía... ...y se me hacía feo... ...que los fueran a sacar de ahí los cuates... Y ya el que andaba un poquito más o menos menos tomado, ya fue lo porque me decía: No, es que sí saben nadar y que ellos son buenos. Y, sí, pero anda alcoholizado. Pero si mira, tan sencillo. Por mí no hay problema que se aviente, nomás tú te haces responsable. Pase lo que pase, tú te haces responsable. Yo de aquí ya me lavo las manos. y como había gente que tenía, que estaba escuchando la discusión, pues la gente nada más se le quedó viendo y el cuate se volteó a ver como diciendo, pues si hay testigos uh -huh. no, pues ya le convenció a su amigo de que no se aventara, y ¿sabes qué? mejor no, mejor no, no ahí. tan bien mejor quédate aquí afuera, y afortunadamente como a la media hora ¿no? empezó a sonar la, la música allá adentro ya, afortunadamente ya se tuvieron que ir allá, se le quitaron las ganas de así, aventarse Sí, ya se fueron se a, a bailar, bailar. Sí, así bueno, fue. el chicle se me pegó y <ríe> vámonos mejor al <el> chicle ¿no? <ríe> así es, a <así>, seguir <ríe> su fiesta ¿Qué? Qué genial, o sea yo me imagino que aparte conociste miles de personas ¿no? Bastantes, bastantes, bastantes en, Yo conviví mucho con una persona de La Sonora San Francisco Ah sí? sí, platícanos Fue algo muy bonito, fue algo muy bonito con esa persona que yo conviví Porque fue el único que de las personas cuando llegó el primer día que llegó La Sonora Llegó entre semana a La Sonora San Francisco, no recuerdo si llegó en, en jueves Que tocaron y ya para el domingo pues ya andaba, un, una sola persona llegó ahí en la mañana, llegó y se puso a platicar conmigo, eran de México, toda la, la mayoría de ellos, y ahí estuvimos platicando por varias semanas, y una un, una vez, un domingo, llegó él, de muy buena persona, pero llegó tomado, yo creo que tú, le siguieron la fiesta el sábado, y él llegó así medio tomado, y el cuate llegó y, y me invitó a tomar. digo yo hasta la fecha no he tomado nada no, verdad no, sí. y me invitó a tomar y pues le dije que estaba trabajando que no podía hacer eso y él seguía insistiendo en que me, me aventara este tomara una cerveza con él o vino lo que yo quisiera y yo le decía que no que no que no estaba pero el cuate a veces lo veía que se sentía un un poquito incómodo con la negativa mía y ya me decía y ándale y ándale y le, era tanta su insistencia pues que a mí yo no, ya no sabía ni cómo hacerle <risa> y él le dije ¿de veras quieres invitarme? dice sí que lo invítame a, a comer ¡qué y el cuate me acuerdo que fijó la vista al piso y se quedó ya no dijo en una sola palabra y se quedó viendo hacia abajo hacia la hacia el piso y pues yo todavía siguiendo ahora sí con la cuidando a las personas y él así ¡ay! este cuate qué le pasó? Duraría unos 15, 20 minutos y ya se fue, lo esperé la otra semana y ya me dijeron que el cuate se había regresado a México, Ah, qué feo. Lo no te sé qué pasaría, no, no sé qué pasaría, no sé si le recordó a su familia que la dejó sin. no sé, no sé qué pasaría, pero la persona esta se fue. ya no supe más de él, y por eso me acuerdo mucho, mucho de la Sonora San Francisco y sigo esperando sí la comida <risa> sigo, <risa> unos ya no no. años después yo sigo esperando, sí. por cierto si alguien de la Sonora San Francisco nos está escuchando <risa> se puede reportar que sí. deben una comida ay sí así, ah, esa fue una de las anécdotas que tuve con ellos sí, fíjate así. que peso eh, de re recuperar porque de ahí pues nos surge yo he estado investigando, nos surgen lugares como El Real, de Minas, el Real de Minas que genera, después se fue generando como fue el, el Múnich el ¿Bugambilias? el Bugambilias, que es, me es me más decía, reciente de respecto cierto. de eso y claro, y el icono del, de los bailes en América Latina la tiene el río Nilo Ah, no. uh, sí! <risa> también no era un monstruo Nunca lo que era un monstruo que se sí, llenaba no, creo que incluso tiene el récord mundial verdad sí lo incluso lo lo, lo externa mucho este eh, el de los buquis este sí. Marco, Antonio. Marco Antonio Solís dice que él ahí tiene el récord más de cien mil gente más de cien mil gentes en el bailongo que desgraciadamente ese día también fallecieron varios sí hubo un accidente ¿Un hubo un accidente el... al atravesar la de Mercedes Ellis que estaba sí. todavía el río este al salir ya en la noche supuestamente son las noticias de, de oficiales de, sí. sí pidieron raya una troca creo que volteó una troca de esas pesadas se le subió toda la gente En la noche, no sé qué pasó, se volteó, cayó el río y, ba y fallecieron bastante. Pero te preparados. fíjese donde quieras aparece el agua por aquí, los ríos. Los ríos. Sí. El batán, el río. Y luego acá aparece el río. El río. ¿Quién sabe por qué cuando llueve y luego nos quejamos de tanta inundación? Pues ¿verdad? aquí hay agua por todos lados. Pues Escurrimientos, ¿no? Sí, que vienen de sí, la primavera. Sí. Oigan, pues vamos a escuchar otra cancioncita que en ese entonces también eh, fue bastante, bastante conocida. Y de ahí se les quedó de repente el, el apodo a varias personas, ¿no? Escucharon esto de Juana la Cubana. Uh -huh. Era una de las canciones también muy bailadas, ¿sí? Seguramente la escuchaste miles de veces, muchachos. Sí, la verdad, sí, muy bonita. Pues vamos a escuchar y regresamos. Más de una vez identificaron alguna Hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, pienso bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la cubana. Te Con la reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas la cubana, el ritmo que se siente, sabroso como jugo de manzana. Bailen como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Bailen como Juana la cubana, para seguir el ritmo, se tienen que mover igual que Juana. Bailen como Juana la cubana, viendo bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana. Bailen como Juana la cubana. Gotta ¿Qué tal, maestro? Pues, Tengo ganas de bailar. Dicen que, que recordar es volver a vivir y la verdad es que escuchas esas canciones y algo trae a tu mente y ese ritmo, yo te podría decir, ¿cómo se bailaban esas cumbias, no? Era una manera diferente de bailar sí. a, a lo que hace uno actualmente, pero la gente bailaba, te digo, a mí me, me, lo que más me recuerda es que en ese entonces la gente no se fijaba si lo hacía bonito no, era por el gusto de bailar, ¿no? Fíjate que a mí me recuerda mucho el programa de Barrio Latino de Calzado Canadá y también la, la visión de de este Salvador López Chávez de cómo esos empresarios tenían la visión de, de las utilidades utilizarlas en los trabajadores ¿no? ya ves que ahora nomás es la utilidad y yo me la llevo ¿No? Salvador López Chávez incluso tenía ese programa pues de música porque era financiado por la Calzado Canadá pero el Calzado Canadá tenía su propio todavía existe ahí el, su club Así, ¿Ah, pues, claro. Ahí tenían su club, su alberca, sus canchas de fútbol para los trabajadores. Bueno, eso sí yo lo recuerdo porque el que ahí. y que va a haber 15 años de mi hija, pues nomás hacías tu lista de espera y ahí tenías todo, ¿no? Sí. Salón y músico y todo. Qué bonito que que sí hubo alguna fecha donde las personas de menos recursos que en ese entonces tenían muy bien puesta la camiseta para la empresa para la que trabajaban. Pues tenían este cierto tipo de beneficios, ¿no? Sí. Que, que actualmente se ha vuelto muy complicado, donde ya no haces ni antigüedad en la empresa, donde no se preocupan porque tengas servicios, donde... beneficios, ¿no? No, ya no. Ya ahorita ya no. Era parte de, del propietario, del dueño y aparte del sindicato. Sí, muy peleado todo eso. Fíjate, yo recuerdo que en la fábrica textil eh, las personas... Mayores o los trabajadores de más tiempo que se le llamaba oficiales, porque sí. ese era el término. entrabas de nuevo, y tú eras peón, porque hubieras eras un peón, porque todavía no tenías una, no eras ni tejedor ni cardista, exactamente, porque tenían este como oficios bien marcados: ¿no? el que mueve los telares, el que carde el algodón, etcétera, etcétera. Y un obrero de ese tipo. pues él, sin problemas te compraba su casa ahí en el fraccionamiento colón en jernes de la cruz o sea su, su sueldo le daba, daba para, para, eso. para pagar la casa y vivían cómodos o sea cómo si les alcanzaba el dinero para eso sí el oficio el oficio oye Ponchito, cuánto te pagaban de guardavidas en esos entonces en ese entonces creo que nos pagaban 40 pesos el ¿Por? día así ¿Ah, el día Pues te pagaban muy bien entonces. Era desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ay no. <risa> y con la soleada gratis, ¿no? Ah, no, eso sí. Eso Ay. sí, ya iba incluido. Sí, pero más o menos creo que ese era el salario. 40 y ahí había como vendían, bueno, pues, me supongo que vendían comida, ¿no? No, fíjate que dentro del balneario no. Ah, no. No, vendían todo tipo de refresco y la cerveza, Débil. pero comida no vendieron. Entonces ya la sí, gente llegaba con todo sí, lo que necesitaba llevaba para... Llevaban picnic y, y, y si no salían a, a, a prácticamente a Temajac o ahí mismo de dentro de lo que cabe en el batán si se vendía comida afuera. Ah, okay. eh. Ay, nos dicen que en ese entonces había lulú de frambuesa. Ah, claro. Y soldados de <risa> chocolate. O grosella. ¿cómo es? <risa> <risa> se boca, ¿no? Ya hasta hasta los refrescos son diferentes. Sí. ¿No? sí porque no no rifaban tanto como antes había que las aguilitas todo eso no los refrescos sí sí sí lulu el pato donald todos los el pato, pascual. El pato pascual el donald es de otro lado maestro. ¡Ay, pues qué emocionante! La verdad es que me hubiera gustado mucho conocer eh, un lugar así. Eh, lo más cercano creo que es Doña Lucy. Doña Lucy, sí, donde vamos los nosotros los domingos, ahí al balneario. Uh -huh. Ahí lo único que le falta es el baile. La música. No, pero imagínate, si así no lo pueden controlar, como dice Poncho, de repente ya... Eh, la gente anda un poco alcoholizada y es difícil controlarlos. Imagínate, les pones música y... Fíjate que acá pasa algo muy chistoso. En ese balneario les permiten eh, que entren con bocinas. Entonces, cada bocina, cada mesa o cada apartado de mesas tiene su bocina. Entonces tú te paras en medio y no entiendes nada de todo el, el ruidajo, digamos, que, que se crea, ¿no? Pero volvemos a que la gente lo hace de una forma familiar. ¿Sí? Sí, ahí sí. se está recuperando todavía esa parte donde van con niños, eh, los meten a la alberca, preparan un asado, llevan su cerveza. hacen los cumpleaños ahí. Bueno, festejan. tienen el descaro de llevar los tambos del gas. Sí, que eso está, está prohibido, prohibido. ahí en la, en la entrada. Por protección eh, civil. Sí, yo creo que ¡Joder! de hecho en el Batán, pues, por eso no permitían, porque tenían como pensada esa parte, yo creo, ¿no? Puede ser. Puede sí, ser. Y, y acá les ha costado trabajo. Está el letrero así, tal cual, grande en la entrada, que está prohibido. Y ves a la gente que llega así, como muy calladitos y que nadie se dé cuenta. Pero pues te los cachas, ¿no? Que van a hacer toda una conexión. Pero. ¿Y a quién le tocas? parar todo el guardavidas, ahí el guardavidas Claro. Sí, la verdad es que es tremendo. ¿Cuántos guardavidas había entonces? Nada más uno. Nada ¿Cómo más, crees? Yo, sí, nada más un... ¿Y cuántas albercas eran una? Era una y una un, digámosle un chapoteadero, una alberca pequeña. Ajá. Pequeña. No, qué bárbaro. Pero aquella la alberca que ten, que tenía el batán era como de 15, de 15 metros de ancho por 30, no era de 25, oh, estaba larga. Estaba la y tenías al final donde estaba lo bajito, tenía una caída de agua muy bonita. De la misma agua que estaban haciendo. De la haciendo. misma agua de ahí, sí, sí, sí. ¡Ay, oh, qué bonito! Sí. Pues, ¿qué más, maestro? No, pues... ¿Todavía? Tiene minutos libres. Para... Dos minutitos. Dos minutos. No, pues, Poncho, ¿qué nos quieres agregar más? No, pues, la verdad, lástima, pues, digo, todavía... ...no han desbaratado la finca, no han hecho ninguna obra ahí de, de construcción... Uh -huh. ...todavía se observa si uno pasa por la parte de atrás... ...se ve la cancha de frontenis que de don don Carlos Abundi la mandó a hacer para jugar él... ...y se ve todavía parte de... porque tenían albercas privadas... Uh -huh. ...donde uno podía rentar una alberca privada con agua... ...y se podía paseárselo con su familia o con las personas que fueran... ...eran como unas cuatro... Y todavía se ve ahí como ya les quitaron, pues sí, las vandalizaron, les quitaron todo lo de metal, pero se ve incluso la lo que viene siendo la obra. Uh -huh. Y ya es lo que se alcanza a ver por la parte de atrás. Ya de hecho no no pues no he ingresado yo otra vez al, a lo que vino siendo el balneario, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos juntando nuestros millones y los recuperamos? Híjole, estoy, está, <risa> es que el lugar está, no sé cuánto andaría. No, pues muchos ahorita millones, la zona, creo, sí, ya. la verdad está muy interesante, eso no sé qué pasaría ahí, pero le digo, todavía permanecen las todo todo todo y está no está tan deteriorado todavía. Fíjate cómo es una manera de tratar de recuperar la historia viva, ¿no? Por con alguien que estuvo ahí, que puede hablar de primera mano. Y también como una actividad como tan lúdica que había fue como ahora sí que destruida de alguna manera si le podemos decir así por políticos. Así es. Siempre llegan los políticos y echan todo a perder, ¿verdad? Así fue. Así fue totalmente. Porque ya ahorita encontrar un lugar de esos en la zona metropolitana está complicado. Fíjate que sí no. sería una buena inversión para algún inversionista varga la redundancia, porque sí le generaría recur le generaría recursos porque es una está dentro de la ciudad, tiene todos los elementos para que funcionara. Y que tuviera el mismo concepto, ¿no? Sí, sí, baile y ¿Familiar? Sí, totalmente Yo ese día Y sí sí, es que sí, y sí estaría está, bonito pues está muy céntrico sí, totalmente no tienes Mira, que desplazarte lejos nos Nada. podemos proponer como guardavidas te Ajá, parece también. ya seríamos tres sí. ay qué susto con tanta gente pues Ponchito fue un honor que nos no muchas gracias por haberme invitado hoy. ten por seguro que el maestro se va a buscar otro, otro tema pretexto. en el que puedas venir a platicar con nosotros con mucho gusto no muchas gracias no, sí. claro que sí muchísimas gracias y maestro pues dejamos muchas días pendientes pero no importa. Nos la pasamos bastante bien hay más tiempo que vida de hierba. Sí, ah. muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy eh, nos vemos en clase a las 8 de la noche y nos escuchamos el próximo martes gracias gracias jack vámonos hay que rápido